Aquí estamos en el 103.9, estamos en Radio Encuentro, con una temperatura de 16 grados, tres décimas en nuestra comarca. Bueno, y ahora sí, nos vamos para la cordillera, nos vamos para,、eh, por allá para charlar un ratito con una la mien. Que bueno, les cuento primero que se hizo el Festival Provincial. Del Teatro Rionegrino, que finalizó este domingo, el Río Colorado. Y bueno, tuvo como ganadora Lucinda, una obra de la Lamien, Soraya m a i c o n、eh, i o que bueno, va a representar esta obra a la provincia en el 38、eh, Fiesta Nacional del Teatro. Así que le damos la bienvenida a la Lamien, Soraya m a i c o n i o Mari Mari Lamien. Mari Mari l a m u e r e n r u m e m a n ó n Muchísimas gracias por, por esta llamada, Mari Mari Compu q u e c h e Tuye Chimapumo. También saludo ahí a todos, Mislamuem, Leufuca l a s q e n c h e de allí, de, de la comarca. Bueno, Lamien, estamos a pleno con el Teatro Mapuche, que la verdad es que es un orgullo para、eh, todos, todos por Lamien, ¿no? Que es un, un es teatro mapuche, ¿no? Acá estuvimos también、eh, con Tuculpán, que está haciendo una girita por acá por la provincia. Y ahora, esto de que Lucinda haya sido ganadora en esta, esta hermosa obra, la verdad es que es un orgullo también. Cuéntenos, Lamien. May, sí, la verdad que. que... Es la primera vez que en, en Río Negro una obra de teatro mapuche va a representar a la provincia de Río Negro en un festival nacional de teatro.、Ah, y también、eh, es la primera vez que en el caso de Río Negro se presentan dos obras de teatro mapuche.、Eh, estuvimos con la Muén、eh, Celes, que, que también participó con t u c u l p a n Estuvimos acompañadas por la LOF、eh, k i m u n Lalín, de Río Colorado. También en n e u q u é n se presentó una obra mapuche que se llama Inche, de Dani Montaña, de n e u q u é n Como que también estamos entre quienes hacemos teatro mapuche, que no es fácil, no es fácil hacer teatro, pero mucho menos y más en los contextos políticos, sociales, jurídicos que vivimos, hacer teatro mapuche. Entonces, quienes nos estamos animando a subir al escenario, decir soy mapuche y tengo esto para contar. Eh, la verdad que le pongo mucho valor y lo reconozco, y, y me hace muy, muy feliz que, que tengamos esa, esa valentía ¿no? de, de asumir nuestra identidad y de hacerla pública, y de inspirar y de interpelar también. Y después, bueno, en, en este encuentro de teatro no me esperaba que realmente Lucinda sea la, la obra elegida. Lucinda, para qué? Contarles un poco es la historia de una p a p a y que fue asesinada aquí hace t r e i n t años y dos a en la Cuesta del Ternero, en el mismo paraje donde también después se asesinó a Elías c a y i c o l Garay Yem. Esta abuela tenía casi o c h e 80 años y fue encontrada en, en su cama con varios balazos en su cuerpo, y es un crimen que aún sigue impune. Entonces, es un, un, también un acto de justicia simbólico el hecho de hacer la obra. Pero que también el hecho de, de que haya sido elegida, ¿no? Así que, bueno, creo que, que tantos años de andar,、eh, en mi caso, como también el de Seles, como también el de Luisa Calcumil, el de la Lamuén、eh, Miriam Álvarez, bueno, varias Lamuén que venimos sosteniendo el Teatro Mapuche hace más de 10, 15, 20 años,、eh, creo que, bueno, que por fin se está reconociendo este trabajo. h e l a Hila, bien. Bueno, felicitaciones.、Eh, y bueno, seguramente、eh, Lucinda va, va a empezar a girar también o ya está andando por la provincia. Bueno, Lucinda, por suerte,、eh, viene viajando bastante. El único momento que nos quedamos quietas con Lucinda fue acá en la comarca en todo lo que fue enero y febrero por los incendios,、mm. en donde claramente no, no había ni ánimo de actuar y todos los espacios. Culturales, comunitarios, se habían convertido en centros de acopio, ¿no? Para ayudar a las familias que habían perdido todo. Entonces, fue un momento muy, muy complejo. Pero, encima, además, porque Lucinda habla del fuego, habla de los pinos, habla de, de todo el daño que, que se le hace a nuestra tierra, ¿no?、Eh, y bueno, en ese rato estuvo así, como en silencio y, y quieta. Ya me estoy yendo la semana que viene a Buenos Aires. Ojalá pueda pueda compartirla por, por otros lugares de la provincia de Río Negro. Y eso, ¿no? Como que no es un dato menor que una obra de teatro mapuche sea la que represente Río Negro, entendiendo que políticamente para la provincia el pueblo mapuche no existe. Y si existe, es terrorista. O si existe, es usurpador. O si existe, está judicializado, etcétera. Entonces, me parece muy atinado que con el teatro, como la decisión que tomamos con a l a m o e n Celeste, que está haciendo un trabajo precioso, no solamente con tu culpán, Celeste está dando talleres de teatro. No sé si está bien que yo lo diga, pero a mí me, me enorgullece un montón. Está dando talleres de teatro por muchos pueblos de la línea sur y generando también、eh, esto, ¿no? Sembrando el teatro en la línea sur.、Eh, entonces, me parece muy importante que. q u Este e fomento que estamos haciendo con la LAMUEN en este momento sea reconocido a partir de Lucinda. Así que, bueno, es el mismo orgullo que nos da la s LAMUEN, las LAMUEN comunicadoras, n o que sostienen también espacios de comunicación como hace usted. Como que, bueno, son espacios que, que no son fáciles de, de entrar, no son fáciles de sostener, pero que, bueno, que a, a fuerza de, de, de, de mucha insistencia ética, Eh, voluntad, eh, le seguimos ahí como poniendo nuestros granitos de arena. Y antes de despedirme, me gustaría agradecer muchísimo a Laura Binaya, que, que es, es la representante del Instituto Nacional de Río, Negro,、eh, de Río Negro, y que realmente gracias a ella el teatro mapuche está teniendo un lugar, está siendo visto y. Y también gracias a ella、eh, que sostiene un lugar tan de repente difícil como están siendo instituciones nacionales, pero que bueno, también por lo mismo, ¿no? A fuerza de, de, de mucha voluntad, insistencia, eh, compromiso, eh, se pudo llevar adelante. Esta fiesta, n o gracias a ella, al u e r e de Les Mirones de las Grutas, a Héctor Segura, a Gise Claim, a Técnicos y Técnicas de Luces. Y, y bueno, gracias a todos esos aportes es que pudimos llevar r u c i n d a y que después tuvimos esta grata noticia de que el Teatro Mapuche fue reconocido por primera vez en más de treinta años en una fiesta provincial. Así que, bueno, realmente muy, muy contenta con, con lo que está pasando. Qué lindo, qué lindo, Lamien. Felicitaciones.、Eh, y bueno, muchas gracias también por, por este tiempo. Y, y también, ¿no? Esto de, del, del teatro y los talleres también, Amelcán, el, los talleres que está dando. Eh, Cele, con, con todo ese equipo, ese hermoso equipo que tienen, ayuda también a,、sí. a nuestra identidad, ¿no? A esto del reconocimiento, porque todavía、eh, somos personas que necesitamos que recuperar nuestra identidad, la lengua, la cultura y toda nuestra, hermoso, nuestra hermosa、eh, cultura, ¿no? Que tanto nos han quitado y que estamos recuperando de a poquito t a m b i é n Sí, que no es fácil además, ¿eh? porque una vez que empezas como Mapuche a hacer teatro Mapuche, lo primero que aparece es la tristeza, lo primero que aparece son las historias de despojo, lo primero que aparece es el racismo vivido cuando éramos chicas, cuando éramos chicos. Entonces, sortear ese momento para después lograr. Eh, mostrar algo, una puesta en escena,、eh, implica un compromiso, una responsabilidad. Que yo también en eso soy muy cuidadosa, ¿no? Yo paro mucho la oreja cuando de repente se anuncian talleres de teatro mapuche abiertos y digo,、mmm, veamos, porque no es fácil. No es fácil asumir la identidad, no es fácil pararse en el escenario y decir, bueno, soy mapuche y tengo esto para contar. Implica hacer mucho trabajo de, de sanación. Con una misma, para después estar fuerte ahí, adelante y, y contar lo que haya para decir. Y ese trabajo lo estamos haciendo, yo también en Esquel. Ahora el 14 de junio voy a estrenar una obra de teatro con un elenco de teatro mapuche, lo está haciendo Celeste. Y me parece que, que bueno, si no nos hacemos el aguante entre nosotras,、eh, estamos al horno. Así que por lo mismo reconozco un montón. Y agradezco que se está sumando gente de ahí, de la comarca, de v i e t n a de Carmen de Patagones, armando un equipo de trabajo con Celeste, porque viste. Como ahora que volvió el concepto, el eslogan Nadie se salva solo,、uh -huh. que me parece genial porque también es parte de lo que dice Lucinda,、eh, está buenísimo que, que cada vez seamos más y que trabajemos en equipo. Así que, bueno, gracias, gracias por, por tener este rato conmigo, de, de reconocer también、eh, esta, este galardón、ah, que、uh -huh. se ha hecho con, con Lucinda y, y bueno, ojalá pueda volver por, por allí y compartir este trabajo. le Agradezco un montón este ratito que, que me dio. Rumé Mañón Lamien, la esperamos por aquí en la comarca, que bueno, sabe que es bien recibida y muy querida también. Le mandamos un abrazo grande.、Eh, felicitaciones nuevamente y un abrazo a usted y a todos los Pulea Mien que están por allá, por aquellos territorios. s c a p e u c a y a n Lamien? c a p e u c a y a n、no、Lamien, c a Peucayán, Mañón. Bueno, ahí estaba entonces la Lamien, Soraya, Maicoño. Ella b、bueno, u está n o e por allí, por Rue Espuchet, por, por aquellos lugares. Y b、bueno, u está n o e con esta obra,、eh, Lucinda, entre otras, n o que, que también ha presentado por aquí, por nuestra comarca. Pero bueno, esta la novedad que tenemos: es que, bueno, en s que, u e b o esta n e fiesta del teatro que terminó este domingo,、eh, ella bueno, tuvo como, fue ganadora la obra, n o、eh, Lucinda. Qué bueno que va a estar representando a la provincia en el 38 Fiesta Nacional del Teatro. Y también hablaba de Laura Vinaya, ¿no? que también es un orgullo que, que la tengamos aquí en la provincia. Y qué bueno que haya、eh, también hecho tanto por el teatro mapuche, el teatro de nuestros pueblos originarios. Bueno,、eh, aquí estábamos, lo recordamos: 103.9. Radio Encuentro, 365830. Si se quieren comunicar, atentos, atentas, que luego les recordamos, estamos de sorteo, ¿eh? parando la oreja ahí, viendo a ver qué hay por estos días.、Eh, así que luego ya les vamos a estar recordando, quédense ahí. Estamos 103.9. Vamos con música.